¿Cómo te va, Marcin? Buen día. Buen día, Fabi. Buen día para usted y para toda la audiencia. Bueno, gracias por atendernos, que son unos minutitos, te pudimos enganchar al final. Así que, este, bueno, contanos un poquito cómo está el equipo, cómo es el nivel del torneo, cómo preparas el partido de mañana, qué posibilidades puede haber para nuestra selección. Bien, mirá, nosotros <risa> sabíamos que mañana es el día clave porque es el cruce que te permite clasificar al Mundial. Los ganadores de mañana、eh, acceden a la posibilidad de clasificar al Mundial. Y nada, nosotros muy mentalizados, hemos ido creciendo, venimos de la semana anterior a hacer una buena semana en los ODSUR. Y, y nada, ahora preparándonos para, desde hace tiempo para este día y tratar de, bueno, de sobreponernos a, a Dominicana, que es un equipo que tiene buenos jugadores. Pero bueno, sabiendo también cuáles son las debilidades que tiene, tratar de aprovecharnos y, y poder sacar el, adelante el juego que nos permita clasificar. Es una buena camada, ¿no, Maximil? Sí, sí, es una camada con buenos talentos, pero como siempre digo, son, son chicos que, que tienen que seguir trabajando, formándose. Sabemos las, las virtudes que tenemos y sabemos también las debilidades.、Y、bueno, lo importante es que también. Vamos construyendo a futuro nuevas generaciones que el día de mañana puedan nutrir a la selección mayor que recién te escuchaba hablar. Y, y bueno, ojalá que, que nada, esto sea parte de, del proceso que venimos desarrollando. o m a r c i ¿Qué significado le pones vos a la medalla plateada si bien ob obviamente el objetivo está en el cruce de mañana, no con la Dominicana? Nada, es, es importante por la manera en que, en que fuimos desarrollando el torneo. Eh, la verdad, he dicho por, por, bueno, por, por otros entrenadores y, y, y, y bueno, nosotros mismos, sabemos que, que fuimos el mejor equipo del torneo en, en los ODSUR, e jugamos bien por momentos. De hecho, cuando tuvimos bajones nos pudimos sobreponer enseguida, nos pasó con Paraguay ahí en esa denominada final,、eh, que nos sacaron una ventaja y enseguida nos pudimos poner en juego. No lo supimos cerrar, pero. Pero bueno, el equipo ha ido creciendo y, y lo que veo es que, que siempre estuvo a la altura de las circunstancias, por eso valoro muchísimo que, que hayamos desarrollado la manera en que, en que jugamos ese torneo. Es, este, a v e e、eh, q u é se sabe de República Dominicana? Y, y, y si es tan tarde, más allá de las ganas de ganar que uno siempre tiene, el hecho de poder ganarle a este equipo. Sí, bueno, es un equipo que tiene poderío ofensivo, como los equipos de, de Centroamérica,、eh, tienen en, en Quiñones el goleador del equipo, y después tiene dos internos muy fuertes, que son Soriano y Fring, chicos que han desarrollado, que han encontrado en, en, en Estados Unidos, en los rastrillajes que ellos hacen allí, y que han potenciado al equipo que traían del c e n t r o b a j o el año pasado que lo ganaron ellos. La realidad es que es un equipo. como sabemos en Centroamérica por ahí defensivamente cometen muchos errores y bueno tenemos que tratar de sacar provecho de esas situaciones imponer nuestro ritmo defensivo y tratar de sacarlo de la comodidad que tienen ellos a la hora de atacar y ponerlo más en el ritmo defensivo que a nosotros nos gusta y teniendo el control de esas situaciones tenemos más chance s de, de poder quedar o con la victoria m a x i lo mejor para el partido, estaremos pendientes de e s o les mandamos un saludo muy grande a todo, a todo el equipo, al trabajo, a los jugadores, a todos, mandarles un saludo enorme, gracias por estos minutitos, sabemos que, que está s a f u l con, con el equipo, así que lo mejor para la República Dominicana. Dale, gracias Fabi, v o e n dejarme aprovechar y mandar un saludo muy grande a la familia de Mariano y a ustedes también, la verdad que todo muy conmocionado con esto y. Es una pérdida muy grande para el, el viaje argentino, una persona、eh, intachable. La verdad, que bueno, quiero aprovechar este minuto que me da para d a r un saludo a la familia. Muchísimas gracias, se me han dado los saludos. Lo mejor para,、ah. para el partido de República Dominicana. ¿eh? Dale, gracias, gracias, grande.